La final del femenino no llegaron, Juani. ¿eh? Tu equipo, tu, tu Atlético Santa Rosa y qué s é yo. e Estamos en formación, este, estamos viendo para la próxima temporada reforzar el equipo. Este, pero bueno, no, no, no, no, no estoy este, acreditado para decir nada. Ayer se jugó la primera final de la Copa de la Liga Cultural, ese torneo que inventaron porque les quedaba un hueco en el calendario deportivo. All Boys、eh, recibió el Deportivo McAllister y le ganó cómodo, 3 a 0. Por momentos hasta parecía que le podía meter algún gol más.、Eh, jugaron en el estadio de All Boys y se va a definir la semana que viene. Pero bueno, McAllister tiene que remontar si quiere. 3 a 0. Claro.、Eh. Tiene que ganar por 4 goles o por 3 para se, ir a penales. Se tiene que poner la camiseta de Vélez, por ejemplo. Que remontó un. No, Vélez remontó un. <risa> remontó un. Un 2 a 0. No, Boca remontó el 2 a 0.、Ah, Vélez remontó、ah, un, cierto, un, un, un 3, 3 a 2, 2 para pasar 2. a ganar 4 a、ah, 3. a r Para Para r a ganar 4 a 3. Para g a n a a 3. a r a ganar bueno, es parecido.、Vale. Eh, no, All Boys,、no、fue el, el primer tiempo fue muy deslucido. Hubo mucho viento ayer. Incidió bastante en el juego. McAllister apuesto, apostó mucho al, al pelotazo largo. Y no le salió. Incluso Constanza Pacheco, que es un poco especialista en, en, en meter bochas interesantes. Anduvo un poco imprecisa. Y g o l b o i s e durante el primer tiempo tampoco pudo hacer pie. Igual se encontró con un gol a, a partir de un penal que le hicieron a Abril Martínez. ¿La tenés, Abril Martínez? No.、Eh, la Colo, la zurdita, una chiquitita que juega por, por izquierda, chiquitita de, de cuerpo,、uh -huh. muy, muy livianita.、Eh, debe ser la jugadora más veloz o una de las más veloces de l t o r n e o Pero de me, me, me la ha nombrado mi compañera que sigue el fútbol femenino, me dice la Colo, no, guarda con la, la, la, colo,、eh, la Colo. Cuando comenzó, explotó. Ahora ya、uh -huh. las defensas la conocen un poco más y se cuidan. De otra manera, van a marcarla específicamente. Igual así, ayer、eh, incidió claramente, le hicieron un penal. Melanie Gramajo, la goleadora de o l b o y s lo convirtió en el 1-0 a y en el segundo tiempo, sí, o l b o y s con el viento a favor, además, lo pasó por arriba, Macalester. La verdad que lo borró de la cancha y fue 3-0, a pero podría haber sido un poco más. ¿Agustina jugó? ¿Agustina Maldonado? Sí. sí. Bien. Te estoy tentado de decir que fue la mejor de la cancha.、Uh -huh. se, se nota la c a l i d a d que tiene en cada intervención. No, no entró mucho en juego, pero siempre lo hizo de manera oportuna. Y aparte, cumple funciones defensivas también, además de,、uh -huh. de ofensivas. Entonces,、pues、está en la selección, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y, y, ¿Ha jugado algún partido todavía no? No,、eh, no, no visibles. Entre, están entrenando. Claro, claro. O, digo, no, periódicamente no, no. va y vuelve. Y,、uh -huh. este, sí, y lo mismo con Tanza Pacheco, que es la defensora muy alta de,、sí. de, de, del Deportivo Macalister. Después del partido. Paola Torres, que estuvo ahí en la cancha de o l l Boys,、Coti. habló con j a n i n a Kowalsuk, que es defensora y terminó como capitana de o l l Boys ayer porque Aldana Toledo, la capitana original,、uh -huh. eh, había sido reemplazada.、Eh, estas cosas dijo j a n i n a Kowalsuk, no solo sobre el partido, sino también sobre la organización del fútbol femenino en general. Eh, sí, prácticamente ya está hecha, pero sabemos que allá、eh, nos van a hacer partido s porque son un rival fuerte. Pero no aflojamos nunca y siempre que buscamos un gol tratamos de, de seguir buscando. ¿Cómo preparan estas finales?、Eh, siempre de la misma forma, enfocada en entrenar y, y hacer lo mejor posible para que se dé el resultado lo más rápido posible. ¿Esperaban un resultado con tanta diferencia de goles? No sé si tanta diferencia de goles, pero sabíamos que íbamos a un buen partido. Bien,、eh, bueno, una nueva final. Digo, el Boy viene jugando prácticamente desde que arrancaron los torneos femeninos,、eh, todas. Eh, ¿Cómo lo vio n este? Muy feliz,、eh, gracias a Dios. Todos los años que competimos siempre estamos en una final, ganamos, bordamos, siempre estamos en una,、eh, pero siempre es lo que te exige el club, siempre pide más y gracias a Dios podemos、eh, seguir dándonos. Bien,、eh, con respecto a, al, al provincial、eh, que no se pudo jugar, esta copa viene un poco a reemplazar si se quiere ese provincial. ¿Cómo, cómo lo vio vos o cómo lo vio? e r n si, si es que efectivamente lo charlaron、eh, hacia adentro del club, sí, un poco triste porque el provincial es algo que esperamos todos los equipos, creo que tanto en el masculino. Se tenía que d a r como en el femenino, pero bueno, tratar de jugar esta copa y dar lo posible para no quedar tan parada. Sí, el fútbol femenino cada vez está creciendo más, pero hay veces en que parece que no le dan bola y lamentablemente así se van desarmando equipos. Yanina Kowalsuk, defensora de All Boys, Lo dijo lo dijo. Claramente. Los otros goles del b o y los hicieron justamente Agustina Maldonado, que、Ajá. metió un tiro libre típico de Agustina Maldonado, de 40 metros, 35-40 metros. Aprovechó el viento a favor, le pegó alto y, y que no alcanzó a ser satisfactoria la respuesta de la arquera de McAllister. Se metió cerca del ángulo de la pelota. Y el tercero lo hizo Lucía s c h、eh, a b de afuera del área, después de una jugada que había hecho Jimena Cubas. Eh, también habló Paola con una de las jugadoras derrotadas, Agustina Domínguez del Deportivo McAllister. Bueno, no se dan por vencidas, más vale. Dice que está difícil, pero van a tratar de protagonizar una remontada épica la semana que viene. Yo creo que nos desordenamos un poco.、Eh, todo complicado, la verdad.、Eh, lo estuvimos entrenando, pero no salió como quisimos. Pero bueno, ahora queda la vuelta en casa y a darlo vuelta y ganarlo. Se hace difícil, digo, teniendo en cuenta que hay una diferencia de tres goles y que acá, bueno, no, no pudieron marcar, efectivamente. Siempre cuesta un poco más, ¿no? Ir con, con tanta diferencia. Y se hace complicado porque ya son tres, pero bueno, nosotras vamos a dar lo mejor. Eh, vinimos, eh, no nos fue tan bien, pero bueno, ahora ya hay romperla. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que faltó hoy? Porque, como efectivamente me decías,、eh, se desordenaron un poco. Y faltó orden y bueno, estar un poco más fina a la hora de definir, llegar y nada. Corriéndote un poquito del partido, ¿qué piensas con respecto a esta, a esta copa? ¿no? Que, que, bueno, que viene un poco reemplazando o en reemplazo a lo que quiere, lo que quiere,、si、quiere decirse el, el provincial. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué, ¿Qué piensan con respecto a esto? Y la verdad que nos sirve un montón porque no estamos tanto tiempo paradas, pero bueno, como todos queremos jugar el provincial, y nada, estamos esperando que llegue. Y creo que están dejando mucho de lado lo femenino, y la verdad que es un dolor para nosotras porque. Es lo mismo que el fútbol masculino, pero bueno, somos chicas y venimos a dejar, y lo mismo que ellos, jugamos por pasión y porque nos gusta el fútbol. Bueno, volviendo entonces a lo que es el partido que viene, decíamos que va a costar, ¿cómo, ¿cómo lo van a preparar? Y vamos a prepararlo más firme de lo que veníamos, y nada, dejar todo como siempre. ¿Se puede dar vuelta? Se puede dar vuelta, pues tenemos un gran equipo, un gran de entrenamiento, así que nada, tenemos el apoyo del club y somos una gran base, así que podemos. La palabra de Agustina Domínguez del Deportivo McAllister también lo dijo, ¿viste? La cuestión que se están olvidando del femenino. Sí, a ver si empiezan a darse un poquito más de cuenta de lo que pasa. Esto es radiocracia. ¿Eh? Vamos.